esas señoras de mirada falsa que arrega nuestro barrio criticando a doquier les informa al portero y pasan a diario entre mis rosarios revista su dossier la niña del tercero tiene muchos amigos y vuelve tarde a casa con dos copas de más Don rogelio no sale jamás con su señora y el hijo de los Pérez tiene un extraño andar en el número 20 a muy extrañas horas entra un señor de oscuro con pinta de don Juan me huele a mi que hay lío con una tal aurora Que pasa por señora y a saber qué será en la Real Academia deben poner sillones a estas benefactoras de nuevo. Otra sociedad que pula en el idioma de tanto hablar de otros con diccionario en mano para no equivocar Ni un punto, ni una coma, ni ningún sustantivo ni un verbo confundido y ni una interjeción son guardianas feroces de algunos adjetivos que aplican con altivo don aire de razón Estirpe que Dios quiera se termine algún día y que dejen al mundo tener la fiesta en paz. Copillas de los de barrios, siempre en la casa ajena, pendiente de las penas que tengan los demás. Esas señoras de mirada falsa Que arreglan nuestro barrio criticando a doquier Les informa al portero y pasan a diario Entre misa rosario revista su dosier Envidiosas de suertes y de otras alegrías Eficaces vigías de nuestra sociedad Palomas mensajeras de chismes y murimullos que Dios os tenga en cuenta en el juicio final.